Buen día, Daniel, ¿cómo estás? En principio, saludar, saludarte a vos y a todo tu equipo, a todos u s e d e s y agradecer el, la diferencia que tienen con nosotros. Aquí estamos siempre atentos para, para acompañarlos y, y poder charlar y difundir lo que vienen reclamando y construyendo para las y los municipales. d El Moreno se encontraron con una sorpresa el 3 de junio、eh, en esta decisión unilateral de Mariel Fernández. Ahí difícil, ¿no? Digo, a veces uno en, en, en, en las negociaciones、eh, de buena fe, como son los que plantea la, la paritaria, digamos,、eh, es muy cauto en muchos aspectos. Bueno, ahí el día de ayer, si no me equivoco, un funcionario、eh, del Ejecutivo、eh, de la Municipalidad de Moreno salió a aclarar. Eh, esa, esa nota, no sé cómo llamarlo, eh, donde eh, avisaba o, o planteaba、eh, ya el aumento como un hecho, digamos.、Mm. Eh, la realidad es que nosotros tenemos que, que bueno, que abocarnos directamente a la paritaria y hasta que no esté firmada,、eh, no. No, no, digamos, somos capas en ese sentido, digamos. Avio lo que planteó puntualmente es que bueno, que fue un error, que fue una, un, una decisión que tomó él, no la tomó la, la intendenta, que entendía que, que era positivo ir informando o informar,、eh, que el momento iba a ser antes del de aguinaldo, con lo cual iba a impactar. Pero bueno, nosotros tenemos que sostener. Este, nuestra posición de que esa, esa, esos debates, esos,、eh, esas, esas charlas tienen que darse donde corresponde, que es en la mesa paritaria,、eh, que hay una ley que así lo dice, digamos. Y, y bueno, para mí, digo, yo lo entiendo como, como un error, lo entiendo como. Como, como eso, digamos. Quiso adelantar algo que todavía no estaba firmado y la, la realidad es que no, no, no, hay, no, no se puede, digamos. Si no hay un acta firmada, eh, eh, bueno, es error, claramente. No hay acuerdo para, para anunciar. ¿Cuándo había sido el,、claro. la última reunión paritaria que habían mantenido desde ATE con el Estado Municipal? Ese mismo día,、eh, una hora y media antes.、Claro. Eh, eh, eso también es lo que llama la atención. Digo, bueno, la misma nota, el, el, el, el funcionario plantea, por ejemplo,、eh, que bueno, que después se va a hablar, que va a hablar en, en la semana, que de hecho ya tenemos la fecha de reunión paritaria, donde plantea algo que me llamó la atención: plantea, bueno, desde el lado de, digamos, desde la amistad, digamos, ¿no? Y la realidad es que, digamos, nosotros, más,、eh, no, no, no se trata de amistad, de, de, de, digo, acá se trata de, de roles. Eh, nosotros eh, tenemos un rol como gremio, con el s e c o general, el,、eh, los paritarios, el secretario general y el secretario gremial,、eh, y el ejecutivo tiene también su rol, digamos. Y cada uno tiene que digo, poder hacer una charla amena, puede ser una discusión a, eh, eh, defendiendo los intereses de cada uno.、Eh, hay que e a r en a charla, hay forma d No creo que pase el tema de amistad, me parece que, que tenemos que. Que marcar y poner、eh, en alto es、eh, las leyes, digamos. Hay una ley paritaria, hay leyes, y en ese sentido, digamos, es eh, eh, la, la interacción entre ejecutivos y gremios, digamos, ¿no es cierto?、Uh -huh. No pasa por amistades, no pasa por, por eh, generar eh, digo, el, el i d e a que asumo yo, de, de, de sacar de, de automáticamente, de informar, generar、eh, también un por o t o d i g o s u p o n g o Eh, y me parece que ahí le estamos errando el ultrazo, dice un compañero.、Uh -huh. eh, hay que ser cautos、eh, en las paritarias,、eh, tienen que darse de buena fe y, y ese es el camino que nosotros tenemos que. ¿Qué porcentaje están pidiendo en esta instancia, teniendo en cuenta los incrementos en los combustibles en la primera parte del año o、bueno, en、eh, la aceleración del precio de los alimentos en las últimas semanas, particularmente, a pesar de los anuncios de? Del super cerca, de los precios cuidados y la realidad es que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras municipales de la región compra en los negocios de proximidad y muchas veces los precios del barrio, incluso a veces casi que duplican los precios oficiales o anunciados. ¿Qué, ¿En qué porcentaje están hoy de, de reclamo, de demanda del Estado Municipal de incremento para esta etapa del año? Mira,、eh, el último ofrecimiento del Ejecutivo. Eh, fue del 32% en,、sí. en tres tramos.、Eh, 12 ahora en el próximo cobro, que impactaría en el a y u i n a l d o、eh, 12 en octubre y un 8 en febrero, digamos,、Bien. ya el año que viene.、Uh -huh. La realidad es que nosotros desde la Junta Interna y desde, y desde el, la Comisión Directiva de, de la Seccional de Moreno vemos como. Totalmente insuficiente el, el ofrecimiento.、Uh -huh. Entendemos que、mm, la inflación、eh, va a rozar el 47-48% este año.、Eh, y entendemos que los trabajadores、eh, municipales, de todas, de todas las s e c c i o n a l e s por lo general terminamos perdiendo poder adquisitivo.、Uh -huh. El año pasado, creo que lo dije en la, en la, en la entrevista anterior, el、uh -huh. año pasado. Hemos perdido un 13,3%.、Eh, bueno, este año perderemos de nuevo, por lo que parece.、Eh, la realidad es que el sueldo de los municipales queda siempre por debajo de la inflación. No le gana nunca la inflación, por lo menos en los últimos años. En los últimos años la realidad es esta: digo, nos ha pasado con la gestión anterior.、No. Eh, el año pasado, con, la gestión, con esta gestión,、eh, Bueno, como te digo, hemos perdido también. Uno entiende、eh, la, el contexto,、mm. eh, pero la, la realidad es que, que, que, bueno, que los, el contexto,、eh, uno entiende el contexto, pero que a los trabajadores no los entienden nunca, parece, los gobiernos. O nunca llegamos, por lo menos, a decir, empatamos con la inflación.、Mm. Eh, digo, a ver, a nivel nacional se cerró un 35%, en, en provincia algo similar. Eh, bueno, hemos tenido muy pocos casos de municipios que han cerrado en 40%, por ejemplo. ¿sí? Claro. Eh, pero, sin embargo,、eh, b、bueno, u es n o e de público conocimiento que diputados senadores y trabajadores de esos、eh, estamentos han obtenido un 40% de aumento. Entonces, digamos, y claramente no es lo mismo el sueldo de un trabajador municipal que el sueldo de un diputado o un senador. Claro. Ahí rompieron el techo las paritarias los diputados y senadores con su autoincremento, ¿no? Porque además、eh, bueno, se, cual, se vota su cuerpo.、Eh, bueno, son esas cosas que, que a veces digo uno, uno es difícil, pa, ¿cómo te parás ante estas situaciones? Nosotros. Eh, somos parte del campo popular y, y hay veces que, que quedamos asombrados con algunas decisiones, ¿no? Porque obviamente nosotros no queremos hacer el juego a la derecha,、eh, no queremos más gobiernos de derecha, pero la realidad es que la realidad la vemos en la vera, la realidad la vemos, como bien vos decís, en el mercado, en el kiosco, donde un paquete de pucho te cuesta 250 pesos, donde cargar combustible、eh, hoy es casi imposible. Eh, donde esa dura y cruda realidad es la que el gobierno tiene que, que empezar a rever、eh, y empezar a, a activar políticas que, que, bueno, que ayuden o que generen la mejora de los sectores más vulnerados. Por último, Raúl, y como siempre te agradecemos este ratito que nos dedicas, ¿cómo está la situación sanitaria, los cuidados de los trabajadores y trabajadoras municipales, quienes tienen que hacer trabajo presencial y quienes están en, en el teletrabajo? Bien,、eh, no, nosotros acá, la verdad que、eh, a nivel、eh, protección, estamos,、eh, no estamos mal, digamos, los trabajadores tienen los elementos necesarios.、Uh -huh. Hemos、eh, estado recorriendo en estas esta semanas、eh, algunos sectores de salud y la verdad que en ese sentido no, no, no tenemos queja, digamos. Hay que plantear cuestiones que digamos, uno critica lo que se hace mal, pero también hay que decir lo que se hace bien. Y, y realmente en ese sentido、eh, entendemos que no hay grandes falencias, digamos, con, con respecto al cuidado.、Eh, puede pasar que en algún lugar, bueno, a ver, no, por ahí no, no llegó el, la lavandina, que falta a l g una cuestión, digamos,、eh, pero no, no, es el,、eh, no es algo general, digamos.、Eh, algo también para resaltar, digamos, volvemos, siempre,、eh, digamos, Para resaltar también es el tema,、eh, la mesa técnica.、Uh -huh. este, este tema siempre también lo, lo planteamos como parte de la paritaria, donde hay un dato importante que se está trabajando en esta mesa,、uh -huh. eh, que es la nivelación de trabajadores. ¿Qué sería la nivelación?、Eh, va a haber aproximadamente entre、eh, 1.100, 1.300 compañeros compañeras que durante muchas gestiones no habían sido beneficiados con.、Eh, Categorías, digamos,、eh, y han quedado relegados digamos, durante mucho tiempo. En esta mesa se está tratando、eh, de que estos compañeros tengan el máximo de categorías que plantea el convenio colectivo, que sería tres, digamos, y de esa forma nivelarlos para que tengan,、eh, por lo menos, acerquen a、eh, cantidad de años de servicio、eh, con la categoría que, que deberían de tener, digamos. Esto lo que ayuda es que uno avance en el escalafón.、Uh -huh. eh, y bueno, obviamente, cuando llegue el momento de jubilarte, no tenga. Nos ha pasado que hay compañeros muy relegados y que cobran dos mangos con 50,、claro. digamos.、Eh, eso lo vemos como muy positivo.、Eh, y bueno, después hay otros pedidos que se está haciendo el Ejecutivo en estas mesas. Eh, como para que, que digamos, podamos mejorarle un poco más la situación. Pero acá lo fundamental hoy es esto: digo, si, si, si me, me preguntas a mí,、eh, el 32% no nos llena,、eh, no alcanza,、eh, podemos entender、eh, digamos el contexto, pero necesitamos que inyecten algunos puntos más, por lo menos, como para、eh, que demuestren、eh, buena fe. La próxima reunión. Va a ser el, el día de mañana, donde esperamos que esto suceda, confiamos en que esto va a suceder,、eh, porque bueno también estamos en una situación compleja donde、eh, tenemos más de la mitad de los trabajadores eh, licenciados eh, por diferentes cuestiones、uh -huh. eh, y, los, y sectores muy, muy、eh, al pie del cañón, como salud, donde sería ilógico por ahí plantear alguna medida, pero por eso entendemos que. Eh, el gobierno tiene que ser quien comprenda la situación de los trabajadores. Un 32% insuficiente frente al 40% de los diputados y senadores, pero además un 32% mentiroso porque el 8% último se paga recién en el 2022. O sea, prácticamente no es parte de la cosa. Si bien es parte del acuerdo este año, se cobra recién el año que viene. O sea, que ni siquiera alcanza el, ese 32%. Raúl, como siempre te agradecemos estos minutos. Quedamos a disposición ante cualquier novedad luego de la reunión paritaria. Dale, eh, y tal cual, como decís vos, la verdad que、eh, termina siendo medio mentiroso. Otra de las cosas que los gremios están tratando de, de, de, de, estamos tratando de generar es que、eh, la paritaria sea de diciembre a diciembre, en ¿Sí? año calendario. Porque ¿Sí? la verdad que, como bien vos decís, a marzo del año que viene, a febrero del año que viene, la inflación te comió、eh, ese 8%. ¿Sí? Sin duda. Abrazo grande, muchas gracias, Raúl. Otro para vos. Hasta luego.